of so your right. to oh. De la gloria Aleluya Te alabamos Señor Bendito seas Por todos los siglos te damos gloria Señor Jesús Aplaudimos tu grandeza Y tu hermosura, santo, santo, santo, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, bendito seas, oh Dios. Señor te hemos Adorado Te hemos aplaudido Te hemos declarado Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Deseamos Señor Que nuestra ofrenda de alabanza Haya subido delante de tu trono Como ofrenda agradable delante de ti Que nuestra gratitud Señor se haga sentir alrededor de tu trono Porque en verdad estamos agradecidos contigo Todos aquellos que están verdaderamente agradecidos con el Señor Levanta tus manos y dile Señor muchas gracias, muchas gracias Señor, muchas gracias. Aé, la gloria a él, sea Звучить Amen.